Eh, bueno, sí, estamos en una jornada de trabajo ardua, eh, jornada de trabajo que, que empezamos el mismo día del temporal, a los 40 minutos ya estábamos eh, todos reunidos por, eh, por expreso pedido, por supuesto, del incidente municipal, eh, en, la verdad que en una forma de trabajo muy organizada, estamos todos eh, trabajando en forma articulada y bueno, y es la situación imperiosa del momento con los grupos familiares que teníamos, de la voladura de techos y demás, que bueno, por lo general siempre nuestros, nuestros grupos familiares más vulnerables hizo que inmediatamente nos pusiéramos a trabajar en conjunto con la secretaría de desarrollo social con Eduardo Rodríguez con Cristian Del Piani y bueno estamos eh, realizamos un pedido directamente el ministerio tiene la dirección nacional de, de emergencias climáticas que depende de la abordaje territorial eh, y bueno estamos preparados para dar respuestas en estos casos eh, por supuesto que avalando en un pedido, un pedido explícito del intendente y bueno y apoyando esta, esta situación estamos haciendo las entregas de las familias que se ha trabajado que hemos, hemos entrevistado que hemos recorrido los barrios que tenemos eh, todo zonificado eh, bueno, en un trabajo en conjunto Ministerio de Desarrollo Social de la Nación por orden también explícita de la doctora Alicia Kim, nos estar acompañando en esta, en esta situación puntual y bueno, los resultados por supuesto que son ante, ante el drama del momento, eh, son positivos porque bueno, que ya en poquitas horas nosotros ayer ya teníamos el camión con todas las cosas, o sea que fue en 24 horas tener la respuesta eh, que bueno que consideramos que es la forma de trabajar tenemos que trabajar de esta forma y bueno estamos totalmente realizados decidimos hacer el foco acá de el núcleo de atención acá en, en acción social porque te, bueno, obviamente tenemos toda la estructura y bueno y tenemos toda sensada las familias que es fundamental para para en verdad estar ayudando a aquellas familias que están más necesitadas el, lo primordial que fue todo el tema de techos de chapa tirantes de todo lo que es el tema de rubber eh, y bueno y asistiendo con colchones y frazada, que es lo lo inmediato, que es la forma de la cual nosotros trabajamos, por supuesto que el municipio está poniendo eh, su parte su cuota económica también porque bueno, hay algunas cuestiones que las están comprando por corralón y que, que estamos acompañando también a las familias con cosas puntuales como son clavos ¿viste? bueno, ahorro bueno, y más específicos por ahí cuestiones que nosotros es imposible comprar en 24 horas Este, así que bueno, pero estamos más que satisfechos porque en realidad la ayuda que llegó era lo que estábamos necesitando estamos a la altura de las circunstancias entregando la ayuda que, que necesita el, el, el vecino de acá de la barría así que bueno, te vuelvo a repetir dentro de todo lo que fue el drama del primer momento eh, se destaca por un trabajo muy organizado eh, de, de, mucho, de mucho compañerismo y, y bueno, en todo momento el intendente nucleándolos que también es, eso es muy importante y bueno, y trabajando todos en conjunto en estas situaciones yo creo que, que es en verdad donde se demuestra un, un trabajo a conciencia y, y bueno, y un verdadero trabajo de, como ciudadano y como, como dirigente y como funcionario que somos cada uno de los que estamos acá en este momento.